Y estamos con un compañero, un compita conocido, eh, más conocido como el referente, director de la revista Todo Eventos. Pero bueno, además es muy inquieto, no se queda nunca quieto. y Él está siempre haciendo cosas. Julio Bárcena, bienvenido a Radio Encuentro. ¿Cómo estás? Hola, amigaza, ¿cómo estás? un oh. día para vos, para toda la audiencia y a todo el equipo de la radio. Saludos para todos. Muchas gracias. Y bueno, contanos, ¿cómo se viene este verano? Sabemos que estás ahí a pleno en el Cóndor, en La Boca. Sí, sí, este verano se viene con todo acá en el Cóndor. Y bueno, eh, viene todo a raíz de un proyecto que presenté en noviembre en la Municipalidad de Viedma, está el, ahí el señor Golosito, el cual consistía en la reactivación... ...del anfiteatro que está en la feria de artesanos, uh -huh. eh ...al ladito de la terminal de colectivos... ...acá en el bañero del Conte ...así que bueno, la propuesta era... ...venir y que yo me dedicaba... ...a, a todo lo que es la producción... ...de espectáculos... Eh, ...me traje el sonido... ...backline, batería, todo... ...y bueno, y con la idea también de poner un patio gastronómico... ...así que bueno, por suerte... Fue, fue, tomando forma todo eso y hoy en día acá tiene sus frutos, logramos que la gente doble, pues le costaba doblar a la gente para este lado, ¿viste? Claro, sí Así que sí, ya sí. logramos que vengas, eh, pasan un, dos o tres horas acá en, en la feria de artesanos, que ya hay un patio gastronómico, tenemos una librería estable, está el pochoclero, uno que vende miel, todos los artesanos que hacen trabajos de primera En lo que es carros gastronómicos, todos vendemos cosas diferentes, y se armó un grupo de, de personas espectaculares con muchas ganas de trabajar y pasarla bien. Y personas que conocen bastante nuestra comarca, así eh, así como vos conocés bien nuestra comarca, también bueno, el librero que decías de la librería Caracol, que ah, bueno el también, amigo Pato, el amigo pues, Pato. Le, le conté el proyecto, le digo, "Mirá, venite... Porque acá en la feria tiene que haber una biblioteca estable. ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Ya todo eso en el proyecto, ¿viste? Se había andado buscando a alguien, pero no no podía conseguir a alguien estable. Claro. Y bueno, cuando le doy cuenta al pato, se recompojo con la idea y se vino ahí nomás al toque. Listo. Y se la y biblioteca se armó. está ah. estable. Bien. Esto, ahora está abierta la biblioteca, por ejemplo claro pero es que eh, sí, igual en el tema de espectáculos viste sí. todos los días vamos generando diferentes espectáculos tocan bandas solistas viene la otra vuelta tocó un muchacho que venía de Buenos Aires otro que venía de Mendoza todos quieren tocar viste hace poquito tuvimos show de circo también así que se tornó una un ambiente espectacular donde todos disfrutan del arte y la y la pasan bien y hay un servicio gastronómico, está la Feria de Cusano, que es tremenda. Ha sido muy contento con la reactivación de este lugar. Y bueno, los vecinos, es algo importante para decir que los vecinos también están contentos. Vienen y me dicen, que bueno, pues yo estoy desde el 22 de diciembre acá. Claro. Vine cuando no, no había nadie, no venía nadie, fui el primero, me hice cargo del proyecto. ¿viste? Claro. Vine con el carro, gastronómico, con el sonido, todos los equipos, y Bien. me instalé acá. Al punto que, mirá, ahora estoy yendo a buscar a mi hijo a la colonia mi hijo va a la colonia acá. Ah, listo, instaladísimo. Sí. Ya no, está. Ya acá. Así bueno, que, eh, qué Disfrutando lindo. también, qué lindo. aparte, trabajando mucho, mucho a pulmón, el puerto. Eh, la verdad, eh, tengo que agradecer también a la municipalidad que nos dio el lugar, después acompañó, puso luces, puso wifi, eh Un, un termo de agua caliente, ¿viste? Bueno. Fumó, Está y, todo. Ah, por todo el proceso. Sí, sí, sí. Bien. Eh, ¿Tenemos ya la grilla, más o menos, de cómo cómo viene el fin de semana? ¿Si van a ver artistas o...? Sí, sí. A ver. Hoy, hoy, por ejemplo, mm. inventamos un, un jueves, el, todos los jueves de karaoke. Así que voy a karaoke. ¡Ay, qué lindo! Voy a, a cantar. Ahora ya estoy armando el sonido. En un rato ya termino. Y a las tipo 7, 8 arranca el karaoke y bueno, ahí ya empieza todo el movimiento en toda la feria, ves que ya empieza a andar la gente. Así que se pone re lindo. Buenísimo, no importa si, si afina o no afina, igual. Eh, es, eh, es karaoke, karaoke. no, la ves el karaoke después tenemos van así, <risa> terrible músicos han pasado y van a pasar. Bien. Eh, esto está tenemos planeado un festival de rock, eh, bueno, con bandas de ahí de Vietnam diversas bandas. Eh, una de ellas es park otra um, eh, puta, no me acuerdo del otro Está nombre bien. pero bueno, son como cuatro bandas después tenemos planeado hacer una noche de cumbia con, con banda de ilusión, Están unos amigos ahí ya pinta bailongo ya ahí ya pinta sí, bailongo ahí ya sé. bueno y, y ya tuvimos de rey, pasaron músicos no sabés, pasaban todo, agarraban la guitarra el micrófono y un despelote se hacía bien, ¿se tiene programado todo esto para febrero también? sí sí hasta fines de febrero voy a estar acá hasta Larla, en el predio claro buenísimo porque claro hay gente que que por ahí nos tomamos a, a, un, unos días en febrero así que por ahí como voy para a visitar tarde, voy a estar acá hasta, bueno hasta la, la, para la fiesta del río hasta me vuelvo a Viena y, y me quedo acá acá buenísimo eh, eh, para ir cerrando ya contanos un poquito cómo está todo eventos, todo eventos va re bien bueno que Gracias a eso puedo bueno, hacer todo lo que hago, digamos. Claro. <risas> a la revista esa que es lo que me da de comer y el sustento. Bueno, también agradezco a toda mi familia que siempre me apoya en en todas las cosas que quiero hacer. Así que, recontento por, por todo, la verdad. Y sí. bueno, alucinante por a, haber logrado este objetivo de, de reactivar una parte del bañero de Cóndor que... Que estaba bastante apagada, sí además es Así una opción que, bueno, hoy más viste, decir sí. que es un éxito buenísimo. y todas las familias vienen en el paseo turístico del lugar, qué lindo, buenísimo, eh, te mandamos un abrazo gigante Cumpita querido y nos vemos prontito, el beso para vos, para toda la audiencia y a todo el equipo Nos conocemos todos, así que nos bueno. Conocemos nos conocemos todo. todos. nos vemos pronto. Vengan, vengan a la feria hoy a cantar, loco. Vengan un rato al karaoke. Vamos a cantar. Sí, Bye. sí. Bye. Abrazo. Ahí estaba entonces Julio Bárcena.